situación, una nueva necesidad que es de volver a intervenirlo. Bueno, te saludamos, Leo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos ahí en el estudio. Muchísimas gracias por contactarnos, por ayudarnos con Ailén y, y la familia. Uh -huh. no Gracias a vos por por este rato con con Radio Nexo. Leo, contanos cómo, cómo está hoy ailen Bueno, Ailén es una niñita que... Que si bien tiene sus cuidados, no es cierto porque tiene su pancita que es muy es prominente y y es muy débil no es cierto porque lo que sostiene los órganos es una delgada capa de piel, no uh -huh. tiene el músculo, por eso ella no tiene muchos contactos así eh fuegos bruscos es eh, porque un golpe fuerte eh le podría causar bastante daño mhm uh -huh. Uh -huh. Ella eh ella es eh, después hace su vida normal como cualquier otro niñito lo que sí nosotros ahora tenemos la posibilidad de hacer operar con un médico en el hospital italiano de Buenos Aires uh -huh. eh la operación sería por privada sería porque nosotros tenemos mutual, pero la mutual nuestra cubre únicamente en el radio de la provincia de córdoba claro así que al ser la operación en la en otra provincia no no nos cubre, entonces tenemos que recaudar aproximadamente 7 millones de pesos. Uh -huh. Nosotros ya tenemos la suma de 4 millones aproximadamente tenemos, nos están faltando 3. Uh -huh. No está colaborando mucha gente, estamos haciendo rifas, estamos haciendo peñas. Eh, con mucha gente que está colaborando. Y bueno, estamos tratando de lograr el, el objetivo, el dinero, para para poder intervenir a Ailén y que mmm, salga todo exitosamente y ya pueda hacer una vida normal de ella para el resto de, de su vida. Uh -huh. Imagino que esta intervención eh, que tienen eh, pensada hacerla en Buenos Aires tiene que ver con algún médico o algún equipo médico especialista para este tipo de, de intervenciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es un médico cirujano especialista en vísceras. Uh -huh. Llegamos a través de él por otro caso similar, que es de acá de Córdoba, la niñita también, la niñita de dos años, que tuvo el mismo, el mismo problemita de Ailén, y ya lo operaron a ella y salió todo exitosamente. Uh -huh. Así que gracias gracias a ellos llegamos con ahí a este médico. Leo, eh, bien realizando, vos también lo, lo decías, ¿no? distintas actividades. Bueno, el fin de semana pasado, si no me equivoco, fue la peña que realizaron para recaudar fondos. ¿Tienen prevista alguna otra actividad en el corto plazo? ¿Y cuándo podría llegar a ser la fecha de, de intervención ¿no? para Ailén? Bueno, sí, tenemos previsto hacer, hicimos eh, eh, una peña la, un fin de semana atrás en nuestra casa. Uh -huh. Y bueno, gracias a Dios vino muchísima gente eh Por favor, muchísima gente Y ahora vamos a largar una cifra en estos días Con electrodoméstico y, y varias cositas que tenemos Que nos han ganado la gente Vamos a largar una cifra, 500 pesos el número uh -huh. eh, Ahora el domingo también hay gente de un vacío De aquí de un quillo que se ha salarializado Hace un locro ahora, el primero de mayo uh -huh. Todo beneficio de Ailen, de Ailén Eh, la cirugía ni bien tengamos la plata nosotros ya podemos pedir la, la fecha para la cirugía uh -huh. eh, cómo ah, sí. cómo se puede acceder son a dos cirug... sí son... sí no no, no contan son dos y, cirugías son... sí sí son dos cirugías eh, la primera que es de 3 millones aproximadamente eh, a ella le cortan la piel eh, a la altura de la espalda de los dos costados y entre la piel y los juguecitos de la costilla ahí le van a poner unos expansores. Son como unos salvavidas, así que eso se infla. una eh, Tres meses tiene que estar con eso ella en el cuerpito. ¿Por qué? Porque eso al inflar cada una vez por mes, en esos tres meses, después cuando se tiren esos expansores, ya tiene ella piel. Para poder, la segunda cirugía, introducir los órganos, presionarlo y ya tiene piel ella para poder cesar. Uh -huh. por eso son dos cirugías porque no tiene pielcita para poder quear el abdomen claro claro claro eh, esta operación eh, también corre riesgo de que el cuerpo rechace como rechazó la malla o, o estamos hablando de otro tipo no, de intervención no no ya lo dijeron que no porque fuimos el año pasado ya tuvimos entrevista con el médico le hizo un simulacro la anestesió a ella la durmió le presionó los órganos y para ver cómo trabajaban, y trabajan perfectamente los órganos, van a trabajar bien eh, ahí ya presionado en el, en el lugar del abdomen. Uh -huh. Leo, te, te pregunto, ¿cómo se puede acceder a, a la rifa? Y, y bueno, que nos cuentes también la el ocro solidario que van a estar realizando para quienes quieran ayudar también, colaborar y comprar. Bueno, eh, yo ya le voy a pasar el numerito de teléfono, va a ser en Barrio San José, de aquí de Unquillo, uh -huh. en el centro vecinal, en la plaza, del centro vecinal del Barrio San José. Ahí va a ser el el 1 de mayo loco, Beneficio de Ailen, y la rifa estamos armándola ya para la la calculo que la la semana que viene. Mhm. Uh -huh. Y a qué eh, persona Tenemos un numerito. Sí. Tenemos un numerito de de cuenta de Ailen. Eso que sería um, blonda con mayúscula, con mayúscula todo con mayúscula, blonda. Sí. ron.burro. Ese numerito de que le dieron a ella de de cuenta en el banco. Uh -huh. Está a, a nombre de mi señora, de Natalia Sara, Zárate figura a nombre de la cuenta, porque eh, ahí es menor de edad no puede claro. eh, salir a nombre de ella la la cuenta. Mhm. Uh -huh. Y bueno, ahí en esa cuenta está colaborando muchísima gente eh, eh es es eh, cómo le puede explicar es eh, impresionante la cantidad de gente que está colaborando en estos dos últimos días que hemos tenido bastante eh, que ha salido él por todos lados en los medios hay que nos están colaborando muchísima gente gracias a dios eh vamos recaudando y ya. Calculo que pronto vamos a tener la cifra que nos hace falta y, y pa, para poder intervenir a ella, si Dios quiere. Uh -huh. Ayer eh, bueno hablábamos con con Natalia, con tu señora, mamá de, de Ailén, y también remarcaba esto, ¿no? La, la alegría y la emoción de que tanta gente se solidarice y que quiere ayudar también a la causa de, de Ailén y que ella pueda tener una mejor calidad de vida. Sí, eh, eh, pero es impresionante. Lo han llamado, pero de todos lados, gente de distintas provincias, no sé, impresionante la la forma que la gente como se solidariza con un niño. Uh -huh. Bueno, nos alegramos. Estamos muy, sí, estamos muy, muy agradecidos con todos. eh Ya no, no, no, no tenemos palabra para agradecer en la forma que están colaborando con AIDEN. Uh -huh. no nos alegremos mucho leo que, que eso esté ocurriendo eh, bueno vamos obviamente a estar compartiendo toda esta información la rifa eh, la venta de locro para para solidarizar su colaborar con la causa de, de a así que les deseamos desde radio nexo toda la suerte y obviamente todo nuestro apoyo para que a pueda ser intervenida y cambiar su, su calidad de vida te agradecemos mucho Muchísimas gracias a ustedes ¿eh? muy amable de, de parte de todo el estudio de todo ustedes ahí para para estar en y colaborar con con alien y toda la familia. estamos muy esternamente agradecidos con todos ustedes y ojalá que puedan conseguir los fondos rápidamente. Te mandamos un abrazo grande Leo bueno un beso grande para todos muchísimas gracias. Leonardo López, papá de Aylen López Zárate, la niña de 7 años que vive en un quillo que nació con esta patología llamada onfalocele gigante, eh, necesita ser intervenida nuevamente, un nuevo tipo de operación que le garantizan una mejor calidad de vida donde ella pueda volver o, o mejor dicho, pueda tener sus órganos dentro de su de su cuerpito, ¿no? Y no correr el riesgo también que le implica tener esta delgada capa fina de piel que separa sus órganos de de, del exterior. Eh, vamos a estar repasando después todos los datos para quienes quieran colaborar con Ailén, lo puedan hacer a través de un CBU. También el primero de mayo van a estar realizando una locriada a beneficio de Ailén y prontamente van a estar lanzando unas rifas de 500 pesos, la verdad que es accesible eh, para que puedan ellos juntar los fondos. Les quedan solamente recaudar 3 millones de pesos. Bueno, no solamente, es un dinero no importante, sé. ¿no? Pero de ser de 7, que era... Ya sí. lograron recaudar 4 Gracias a la ayuda y la colaboración de la a gente. La solidaridad, la verdad que, bueno, uh -huh. eh, mientras más se va conociendo el caso, así que si vos vas escuchando y no podés contribuir, no importa, el tema es hacerlo correr de boca en boca, ¿no? Y que esto vaya sucediendo a la vez y te, se te llega un flyer lo haces correr al flyer y nada va sucediendo ¿no? se uh -huh. va cumpliendo aquello que tanto eh, necesitan y ansían porque por ahí vos decís bueno no no tengo dinero para uh -huh. poder ayudarla a Ailena juntar esa, ese dinero que necesita pero compartiendo si sí estás ayudando también así que es verdad eso es un, un punto a tener en cuenta de algún de algún lado todos podemos colaborar 35 de las 10 de la mañana en todo el país nos metemos en canciones hasta las 13 hacemos anexados Siempre tú me que me amabas, que era tu vida Yo esperaba que me amabas, que era tu vida, lo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo amarte así? En mis recuerdos, ¿dónde estás?